Saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia. Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Como cada jueves, como cada fin de semana, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet. Lo hace a través de la página euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y, por supuesto, también saludamos a toda la gente que escucha este programa Euskal Música a través del Facebook, a través del Facebook del programa Euskal. Facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Estamos a jueves, jueves 12 de marzo del 2015, son 4 minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde... ...y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Un programa que también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar... ...en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde... ...pero eso sí, en repetición, tanto el sábado como el domingo... ...sábado 14, domingo 15 de marzo. Hoy no vamos a estar hasta las 7 y media de la tarde... ...como viene siendo habitual, cada jueves, cada fin de semana... en ...los 90 minutos dedicados a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...sino que vamos a estar 3 horas contigo... ...desde ahora y hasta el punto de las 9 de la noche... Ya que hoy cumplimos 150 programas de Euskal Música en Berriozar y Gratia. Un programa que comenzó el 8 de septiembre del 2011. Estamos inmersos en la cuarta temporada de Euskal Música y durante estos cuatro años han pasado muchas cosas en Euskal Música. Hemos tenido un montón de grupos en los estudios de Berriozar y Gratia presentando sus nuevos trabajos discográficos. Hemos dado un montón de noticias y un montón de agenda de conciertos. Hemos escuchado un montón, pero un montonazo de música local. Y por supuesto, también hemos realizado un montón de especiales, como en La Farronies, el Atorchu Rock, el Calera Rock, el Berrogué Minutu Rock. O, por ejemplo, ese especial que realizamos en su día con motivo de la despedida de la formación de barricada en el pabellón Anaita Sunadiruña, ...en el cual realizamos un repaso a la trayectoria musical de la banda a todos sus discos hay que dar también las gracias es que ricasco a toda la gente que ha pues compartido la imagen de pues de ese lote de CDs... que vamos a sortear en el día de hoy mucha gente le ha dado a la imagen a me gusta y todos ellos todas ellas están nominadas y nominados Para ganar uno de los dos lotes de CDs que vamos a sortear al final del programa Si te parece vamos a comenzar el programa de hoy, el programa número 150 de Euskal Música Que nos va a llevar hasta el punto de las 9 de la noche Recordando un jueves 8 de septiembre del 2011 Eran las 7 de la tarde y así comenzaba Euskal Música en Berriozar y Ratia Arrachaldeón y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia a través del 100.8 de la FM. Jueves 8 de septiembre del 2011, tres minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde ya que comienza un nuevo programa en el 100.8 de la FM. Un programa que va a estar contigo cada jueves de 7 a 9 de la tarde, 120 minutos, en los cuales te vamos a dar a conocer las novedades que nos lleguen al programa. Repasaremos la agenda de conciertos para los próximos días. Entrevistaremos a grupos que acaban de publicar disco o grupos que empiezan a darse a conocer en esto de la música. Repasaremos la trayectoria musical de un grupo en la sección discografía de grupos. Realizaremos sorteos, daremos regalos y haremos alguna sección dedicada a repasar eventos importantes como por ejemplo el Nafarrones o el Atorchu Rock. Todo esto y mucho más te lo vas a poder encontrar aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. El programa Euskal Música. El día, los jueves, la hora de 7 a 9 de la tarde. Ese va a ser en definitiva lo que te proponemos cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde lo que te proponemos. En Berriozar y ratia en el 100.8 FM, lo que te proponemos en Euskal Música. Y para comenzar el programa de hoy, este primer programa vamos a hacerlo con marcha, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo con ganas. Lo vamos a hacer con Esian, un grupo que nos llega desde el norte de Nafarroantz Eh, han publicado su tercera eh, larga duración Borroca Tu Eta Irabazí en él te puedes encontrar nada más y nada menos que 12 temas entre ellos el que vamos a escuchar ahora mismito el cuarto corte del disco el tema es Esin Astu antes de escucharlo comentarte que esta banda está preparando ya su nuevo trabajo discográfico saldrá más concretamente allá por eh, principios de noviembre ya bajo sello discográfico los tres anteriores han sido autoproducidos el cuarto trabajo lo editará el sello Donos Tierra Oyuca. El álbum se llamará Itchetik y en él después pues, te podrás encontrar grandes grandes temas y marchosos. Pero mientras tanto, mientras sale el esperado nuevo trabajo, nos quedamos con este su anterior, su tercer trabajo, su tercer larga duración. <tose> Comenzaba Euskal Música en Berriozar y Ratia el pasado 8 de septiembre del 2011 Un programa que en la primera temporada ha estado hasta el 5 de julio del 2011 En una franja horaria de 120 minutos de 7 a 9 de la tarde cada jueves Así os dábamos la bienvenida y con este auténtico temazo abriamos Euskal Música en Berriozari Ratia en el álbum Borro Katu e del grupo del norte de Nafarroa Esian el tema es sin Astu Una primera temporada que, como te comentaba, comenzábamos el 8 de septiembre del 2011 y la concluíamos el 5 de julio del 2012, entre las 7 y las 9 de la tarde, en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia, pues en la cual, pues, hemos escuchado a grupos como, por ejemplo, Le Jotican, NX, Kerasi, Las Prophecy, Cuarto Oscuro o Eraso, que son los seis grupos que vamos a escuchar para, pues, eh... Definir un poco cómo ha sido la primera Temporada de Euskal Música En Berriozar y Ratia, si os parece Vamos a comenzar con el primero de ellos, nos vamos a Venir hasta Iruña para escuchar a Legiotikan con un álbum digamos Especial, ya que son 25 Canciones de las cuales el Público ha tenido que, bueno, que ver Mucho en ella, ya que gracias A pues mensajes de texto A emails pues han podido Confeccionar este álbum, gracias A ellos salió a la venta Oroimenak Erechen, el decimo octavo aniversario de la formación de Leyótica. Vamos a escuchar, si te parece, dos de los temas que están incluidos en ese álbum, los temas Sures Soñeco Urdiña y camille Artza. Estos dos temas sonaron en la primera temporada de Euskal Música. Egan neure buruan zeneraman Soñeco Urdiña Soña co Buen aniversario de la banda Y gracias como no a la gente por participar Con ese email para pues eh, Sacrecar Estos eh, 25 temas Que se incluyen en este eh, álbum Clásicos de la banda Como mi ciudad busca eh, Bucatudá Temas como Galdúa Nuena no Mechak o, por ejemplo, Ikushi Mendes Salehake están incluidos en este álbum. Temas como Shure Soñeko Uriña o esto, Kamike Kamile Artsa. Sonaba en la primera temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Y también sonaba en la primera temporada de Euskal Música una formación que esa temporada editaba su primer larga duración. Hablamos de la formación NX, hablamos de Ichi a las voces, hablamos de Carlos a la guitarra, también está eh, Heavy a la otra guitarra. Tenemos al bajo a Pablo y a la batería tenemos a Pitu. Era el primer larga duración de NX como te comentaba anteriormente El álbum se llamaba igualmente que ellos NX fue grabado en el estudio que tiene NX aquí en Berriozar Y editado eh, con sello discográfico de El Gringo Records Vamos a escuchar si te parece uno de los temas que pudimos disfrutar por supuesto en la primera temporada de Euskal Música El tema Servaiten Nine X que también sacó disco en la primera temporada de Euskal Música en Berriozar y Rapia lo hizo bajo el sello discográfico El Gringo Records y lo hizo con el álbum debut el llamado igualmente que ellos NX y con temas como este que estamos escuchando, el tercer corte del álbum Serviter. Estás en la sintonía de Berriozar y gracias estás en la sintonía del 100.8 del FM, en internet, en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos en un día especial para este y tu programa para Euskal Música. Cumplimos 150 programas y lo estamos celebrando contigo, repasando temas de las cuatro temporadas de de Euskal Música, aquí en Berriozar y Ratia. Hemos comenzado con la formación Leiotican, hemos continuado con esta gente, con NX, y vamos a seguir con la formación Kerasi y su álbum titulado Ariak Apurtú. Un álbum que editaron, lo dicho, entre el 2011-2012, bajo el sello discográfico Lávate el Cuello Records, y en el cual podíamos encontrar temas como, por ejemplo, s e o el cuarto corte del álbum Neva De su álbum Arriaca por tú Lo que va a sonar ahora es la música De esta banda de Kerasi temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum para esta formación para Kerasi? El álbum titulado más concretamente Arria Capurtú y aquí están dos de los temas que hemos podido disfrutar de ese, su álbum. El tema es Echi, puesto que estamos escuchando los últimos compases del tema Neva. Banda compuesta por Silvia Guillén a las voces, David Ramírez y Taddeo. Íñigo Andión a la guitarra Óscar Alonso al bajo E Ibai Goñi a la batería Grandes temas incluyen en este álbum Que por cierto nos lo presentaron En berriozar y Ratia en la primera temporada Aquí en Euskal Música Más concretamente la vocalista de la banda Silvia Guillén Que se pasó por los estudios de berriozar y Ratia Para presentarnos a Riac Apurtú Eh, pues hablando de ello, en la primera temporada de Euskal Música en Berriozarri Ratia, entre el 8 de septiembre del 2011 y el 5 de julio del 2012, han pasado por aquí De Kuajo, Gaurés, Giotican, Sutagar, Zutagar, Sian Godkas, Chapelpunk NX, Tracción Leonor Marichalar, Era su Cuarto Oscuro, Las Profecí, Brigantia, Kerasi y Bocanada. Toda esta gente se ha sentado aquí enfrente en Berriozarri Ratia en el programa Euskal Musika para presentarnos, sus discos, para hablarnos de su trayectoria musical para hablarnos de sus conciertos, en definitiva, para hablar un poquito de la banda. Estas personas, estos grupos, han pasado por Euskal Música entre esos eh, meses, del 8 de septiembre del 2011 al 5 de julio del 2012. ¿Y qué, si, qué te parece si nos vamos ahora con un grupo que lo tuvimos por aquí, por Euskal Música? Hablamos de las Prophecy, el álbum 2.0.13, y lo que vamos a escuchar, los temas titulados el ruido de quien tema, y hoy quizá vamos con un poquito de heavy, un poquito de caña, en este 150 programas de Euskal Música. Como puedes comprobar el grupo cañero, grupo contundente Esta banda de Nafarroa, Las Prophecy, con ese álbum 2.0.13 Y con dos de los temas cañeros y contundentes extraídos de ese, su álbum El ruido de 15b4 corte del álbum O esto que estamos escuchando, el decimoprimer corte del álbum hoy quizás Estamos en este programa especial de Úlscar Música de Riozari, gracias. En la sintonía del 100.8 de la FM, 150 programas contigo hacemos hoy... Y lo estamos eh, celebrando, repasando las cuatro temporadas. Estamos en la primera de ellas del 8 de septiembre del 2011 al 5 de julio del 2012. Hemos escuchado a la IOTICAN, hemos escuchado a NX, hemos escuchado a Kerasi y ahora estamos escuchando a la banda de Nafarroa, Last eh, Prophecy, con su caña, su fuerza y su garra del álbum 2.0.13. Y nos vamos ahora con un cuarteto, 21-12, así es como se hace llamar el álbum. Ellos son Fran a la batería, Luisja al bajo y voz, Oscar a la guitarra solista y Chiqui a la guitarra rítmica. Estuvieron por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Rotia, para presentarnos este su álbum. Y además, pudimos disfrutar de un par de temas en acústico. Ellos se hacen llamar Cuarto Oscuro. Temas incluidos dentro de ese, su álbum, los temas surcos. Y el tema incompleto. vida su puerta no quiso escuchar pensó que era ya la puerta dejo el anuncian que no mutarás la piel el terror te hará desconocido escrito y al nacer por volver pero hay surcos que arderán contigo hambre Yo no vivo en tu mente y no hay aire en el cielo que despeje tu mirada y es ahora cuando entiendo que nunca sabremos nada y soplará el viento que ayer nos quemaba y en tu rostro el sueño se ahogará cuando era dará el dolor y no puedas sentir el mañana. La nostalgia te ciega el corazón. Esformentaste tu desierto Y borrarás Las huellas Para que nadie llore Tus penas Porque nada te esperas. desado ya y por la nostalgia que ten la música de cuarto oscuro con estos dos grandes y buenos temas incluidos en ese su álbum Y ahora, si ¿sí te parece, vamos a ir terminando ya lo que es la primera temporada de Euskal Música, este repaso que hemos dado, con una formación que comenzó a mediados de la década de los años 90. Hablamos de los Gasteistarras Eraso. Presentaron un par de maquetas crudas y crudo fue también su álbum debut. Eran Chun y Gabé el que no dio lugar a la respuesta. En el segundo, hacían referencia al presente y al futuro, Orainah Eta De alguna forma, comenzaron a alejarse del pasado. El rock duro necesitaba nuevas formas respetando la frecuencia bianual entre un álbum y el siguiente, llegó el tercero, eran días mojados de gris, los de entonces, grises Bustitaco e Gunak". como los de hoy por hoy, pues dieron otro paso más, hubo también cambios en la banda encontraron en el mismo pueblo la pieza que faltaba en el puzzle de los cuatro la tradición da paso al cuarto disco, contra, y habrán ahora presentan su quinto larga duración Esgara Iñóis Ilko lo presentábamos en la primera temporada de Euskal Música con Sergio Ruiz Ander Iseta, Néstor Urdán Guilleta e Íñigo Beitia, el cuarteto erazo el, el álbum Esgara Iñóis Ilko lo que vamos a escuchar para cerrar la primera temporada de Euskal Música este repaso que hemos dado son los temas Memoria y Argasquian Música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 Comenzamos el repaso a la segunda temporada de Úscal Música en Berriozar y Ratia, una segunda temporada que comenzamos el 20 de septiembre del 2012 y que la terminábamos el 27 de junio del 2013. Como la primera temporada, un montón de gente ha pasado por los estudios de Berriozar y Ratia, un montón de grupos para presentar sus trabajos discográficos y, por supuesto, en esta segunda temporada hicimos un repaso al Nafarronies y al Atorchu Rock celebrado en diciembre. Sí, si te parece vamos a comenzar el repaso a la segunda temporada de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Insomnio Crónico que se pasó por supuesto por los estudios para presentarnos este disco No existe otro mundo en el que puedan vivir Si lo encuentras no tardes en avisarme Así es como se llamaba este álbum y si te parece vamos a escuchar dos de los temas incluidos en ese su álbum El tema titulado Al final de tu lista y Se te olvida caminar Tercer y octavo corte del álbum todos los de arriba con su vida que marchan a los nacidos la solución en las alternativas a futuras sociedades que marchan habilidades más universales ajenas a tradiciones y valores culturales, que marchan habilidades ese álbum, no existe otro mundo en el que puedas vivir, si lo encuentras no tardes en avisarme hablamos de la formación de Nafarroa hablamos de la formación de Iruña Insomnio Crónico, que después de este su álbum, editarían otro trabajo discográfico, que en sucesivas temporadas, también lo presentábamos aquí, en el 100.8 en Euskal Musical Dos de los temas incluidos en este álbum al final de tu lista, puesto que estamos escuchando los últimos compases del octavo corte del álbum Si Te Olvida, ¡Caminar! Y esto que continúa, este programa especial, ya sabes que estamos contigo cada jueves entre las seis y las siete y media en riguroso directo, cada fin de semana, sábado y domingo, la misma franja horaria de seis a siete y media de la tarde, compartiendo cada semana contigo, 90 minutos referentes a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, pero hoy programa especial de seis a 9 de la noche, como te he comentado anteriormente, con motivo del 150 programa de Euskal Música en Berriozari Ratia y en euskiplaza.net. Recuerda que a al final del programa sortearemos esos dos lotes de CDs. Lo dicho, gracias Esquerricasco a todas las personas por participar, por darle a Me Gusta a la foto que bueno que subimos en el Facebook. en Facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia con los dos lotes de CDs. Solo tenías que darle a Me Gusta. El plazo eh, concluía el pasado 9 de marzo. Y hoy, al final casi casi del programa, daremos los nombres de los dos ganadores. Ahora vamos a continuar con esta segunda temporada... Del 20 de septiembre del 2012 al 27 de junio del 2013 Y lo vamos a hacer con legañas en las pestañas Con su álbum Negocio Animal Y con los temas Amor Rua y el octavo corte del álbum El Construcción Masiva Este tema tiene que ver algo con un clásico de Cortatu Escucha Música Tengo un puto duro pa' comprarme una mansión Así que accedo a las listas de protección De dos habitaciones o de cuatro me da igual Vivienda de protección oficial Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren ¡En el de ladrillos y tabiques de cartón Pa' escucharle a mi vecino en mi salón però hi ha que estar contentos, hoi un tio afortunau, 30 anys estaré hipotecau. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, guren. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Yo da, no abras isto nada igual con eso sus placas se cargaran Menudo mamoneo lo que nos han robado esta puta cuadrilla de chupas. Pantanos de ladrillos y tabiques de cartón. Os escuchan a mi vecino en mi salón. Pero hay que estar contento soy un tío afortunado. 30 años estaré hipotecado. Sa risa risa risa risa reguren. Sa risa Sa re sa re sa re gurèl, el web. Sa re sa Conoce el de su el Sarri Sarri de Cortatu, ahora con construcción masiva de legañas en las pestañas, el álbum Negocio Animal, hasta que estuvo presentándonos este nuevo trabajo discográfico en la segunda temporada en Euskal Música. Es un poquito como puedes comprobar, más movida que el Sarri Sarri de Gordatu, ¿eh? Es un poquito más complicado bailarlo. Tienes que ayudar un poquito más para seguir el ritmo. En esta segunda temporada de Úscal Música del 20 de septiembre del 2012 al 27 de junio del 2013, ¿eh? Estuvieron por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia para presentar discos de Pinchos, Ucavil, Insomnio Crónico, Glaucoma, Punto Crítico, Anay Arnebak, Bad Zone System, al Portal de Jade, Galdúa, Gaures nuevamente hare Kous, Lambreto Las Valium, Legañas y las Pestañas Mantisa, Roquefort Sueños de locura y Valerdi Valerdi Vamos ahora a hablar de cuatro chicas Se hacen llamar Las Valium Y nos dieron un recital De grandes y buenas canciones Como por ejemplo, Todos somos Petete O Enchuna la Azteco Incluidas en este álbum En el álbum, ¿qué le pasó? No entiendo que aquí haya tanto paro Que aquí todos somos... Licenciado Si se te del el coche Pues y mecánico Y cuando enfermamos Nos automedicamos En un accidente Pobre accidentado Mil personas Le rodean Todas Ofinando todo de la encargados Y pocos empleados y es que aquí la gente opina Ni siquiera por propina En el garaje me encontré A la que era mi vecina Le conté un problemilla Que le llamo al contanero No mujer, no haga caso Y ahorrate el dinero No le llamo a mi marido Y que arregla el barreño Ya llegó Si fuè, si tu tíos, si prima, il loro unico che sè. Chi mi darà in cucina? Hai ho cercato del libro de pentera. Estas eh, cuatro chicas Las Value Nos vamos ahora Con una formación eh, De banda Una banda de rock Originaria de Tudela Se formaron en el año 2009 Pero todos sus miembros pues tienen una dilatada experiencia en otras bandas como La Viuda Negra, Big Mistake y Hora Cero. Hablamos de Lambretos, que tras un rodaje por los escenarios de Nafarroa en 2010, eh, pues son seleccionados como finalistas del concurso de bandas organizado por la red social Enjol y actúan en la Sala Caracol de Madrid. En el año 2012 llegan a ser semifinalistas en los encuentros eh, 2012 de Nafarroa en la localidad de Música. En el 2013 fueron elegidos para participar en el circuito artista en ruta organizado por la AIE Hay que comentar que la música de Lambretos Nada entre el rock, el grunk, el heavy Y el pop Con la peculiar y característica voz De su cantante Emma Si te parece, vamos a rescatar Dos de los temas incluidos En el álbum Overflow Temas que sabreamos, temas que disfrutamos En la segunda temporada de Euskal Música de esta banda de Tutera Lambretos Nos quedamos con los temas La Habitación y Sick Temas en castellano, temas en inglés. Te lo quiero saber, tan solo di. Vi... Son los que te puedes encontrar en este gran trabajo discográfico Para esta banda afincada en tutera Para la formación Lambretos Con la vocalista Emma al frente de la formación Y con temas como La Habitación, tema en castellano Vuestro que estamos escuchando El decimoprimer corte del álbum Seek en inglés Dentro de ese aclavado álbum Overflow Estás en la sintonía de riozar y Ratia, estás en la sintonía del 100.8 de la FM y en internet lo haces en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio y ya sabes que puedes escuchar este y cualquier programa de Euskal Música cuando a ti te venga mejor en la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música de riozar y Ratia. Y te dirás, ¿qué hacemos aún aquí si ya teníamos que haber concluido el programa? Pues bien... Si has llegado tarde, comentarte que estamos eh, repasando... Eh, los 150 programas de Euskal Música en Berriozar y Ratia Hoy hacemos 150 programas y hemos dicho Vamos a hacer un repaso no muy exhaustivo Porque si no estaríamos lo menos hasta las 4 de la madrugada Pero así un poquito por encima de las 4 temporadas de Euskal Música en Berriozar y Ratia Vamos a estar hasta las 9 de la noche contigo O sea, que aún nos queda música por sonar y cosas de qué hablarte de las eh, temporadas que hemos pasado contigo en Berriozar y Ratia y las que nos quedan pasaré ¿eh? porque aún si no pasa nada Vamos a estar muchas temporadas más Compartiendo contigo la tarde de los jueves En Berriozar y Ratia, compartiendo contigo Toda la música local, la música que se Realiza en Euskal Herria Vamos a acabar el repaso a la segunda temporada Del 20 de septiembre del 2012 Al 27 de junio del 2013 Y lo vamos a hacer con la banda Navarra Roquefort, lo vamos a hacer Con su álbum debut, llamado igualmente que ellos Roquefort, álbum autoproducido Y nos vamos a ir con los temas La musa, tercer corte del álbum Y movamos ficha, sexto corte del álbum hay que comentar que esta banda ha vuelto a los escenarios Música en este programa especial que estamos realizando en este jueves 12 de marzo en riguroso directo en horario especial de 6 de la tarde a 9 de la noche con motivo de los 150 programas de Úscar Música en Berriozar y ratia programa que también lo puedes volver a escuchar y lo puedes volver a sintonizar tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria. Nos vamos con la tercera temporada de Euskal Música en Berriozar y ratia una tercera temporada que comenzó el 12 de septiembre del 2013 y concluía el 26 de junio del 2014 con nuevo horario, nos cambiábamos de horario y lo hacíamos un poquito más corto, pero más intenso, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos cada semana para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria. En esta temporada teníamos bastantes especiales el la Torture Rock, teníamos también el Nafarronies y por supuesto a mediados de noviembre teníamos ese programa especial despedida de una banda legendaria, la banda Barricada, que nos dejaba con tres conciertos, el último de ellos, el celebrado el 23 de noviembre, que lo grabaron en CD y DVD, un programa especial en el cual repasamos toda su trayectoria musical y también hubo un montón de gente que se pasó por los estudios de bergonzar y graciaia para presentarnos sus discos pero antes de hablar de ello vamos a escuchar a una banda vamos a escuchar a nekes que tras su acústico as catas una y su primer Llp arguea pisú grabado en los estudios mv Editan lo que es un trabajo muy maduro y meditado Sin dejar de lado el rock metal con tintes melódicos Incluso llamarse New Un Metal Hablamos del segundo trabajo discográfico, lo dicho Para esta formación de Nafarroa, para Neques El álbum se hace llamar surescu Lo que vamos a escuchar Los temas Sure School, tema que da título al álbum Y Egin de Sagun BDA Esta formación, Neques, sonó en la tercera temporada de Euskal Música de los temas que se incluyen en lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación para nekes el álbum sube es un álbum que tiene colaboraciones importantes como es la de su la vocalista de la formación del norte nazarro asian en el tema neka es Dos de los demás incluidos en este álbum, Sureskud, tema que ya titula el álbum, y Egin de Sagún Videaneques, que también estuvo compartiendo con nosotros la tercera temporada de Uscal Música en Berriozar y Gratia, como también lo hizo la formación Emon, la formación de Gipuzkoa Vergara Emon, que comenzó en el año 2007 con Eneko, Arich, Ekais y Chusco, Andoni y Ander En la cuarta temporada, hasta la fecha También hemos eh, compartido con ella Su nuevo trabajo discográfico Pero en la temporada pasada También compartimos su anterior disco El Confetti Colore Y compartimos temas como El Cantándole una rumba Y Amets Fabrifa Vamos con un poquito de juerga Vamos con Emon Sale y ese que ni se miran cuando estamos de fiesta se repite cada día. el eso la salido pronto vila no se no respira le le le, le, le. una carguitu dueta i ser la considera discográfico Para esta formación Y ahí están sonando temas como por ejemplo Los que, que acabamos de escuchar El tema titulado Cantándole una rompa O este séptimo corte del álbum Amech eh, Fabri-Fa El sencillo de presentación fue aquel eh, Tema Chosnerovac Que dio bastante que hablar Durante el verano del eh, 2014 Música Formación Emon, que presenta su segundo disco, Confetti Colore, música de Emon, que es un colorido confetti continuado, expresamente facturado para la fiesta, el baile y la juerga. Hay ska, rigi rumba, cumbia, salsa, texmex, rock, pop rock y ritmos del mundo latino. En definitiva música para hacernos bailar y para hacernos disfrutar en este álbum Confeti colores que lo presentábamos en la tercera temporada de Euskal Música del 12 de septiembre del 2013 al 26 de junio del 2014. Y nos vamos ahora con Betagarri. Si hace unos meses eh, hacían su aniversario y publicaban un auténtico álbum en directo, pues anteriormente a ese álbum en esa tercera temporada de Euskal Música publicaron un álbum titulado Sorion Arriak, un doble CD con un un montón de colaboraciones como de Tonino Carotone, Xavi Sarrià, Iñigo Muguruza, Romero, Gary, Francis, Juan de Sociedad Alcohólica, también está Virginia de la Casa, El Drogas, Pirrich, Etapo Rocks o Mikel Urdangarín. En definitiva, son 23 canciones repartidas en dos CDs. Nos vamos a centrar, si te parece, en lo que es el segundo CD de esta formación de Beta Garry y vamos a escuchar los temas Udash Batera y el tema titulado La Sombra. Dos de los temas incluidos en este álbum de Beta Garry, el álbum titulado Sorion Argiaka. Garribanda Gasteiz Tarra Con el álbum titulado Más concretamente Sorion Ariag Y con dos de los temas incluidos En el segundo CD Una esquena de Kimbatera Puesto que estamos escuchando la sombra Con la colaboración de Enrique Villarreal El Drogas a la Voz En este gran álbum de colaboraciones Como te comentaba anteriormente Importantes e interesantes Como Cuchi Romero ...como Pirrits, Porroche, Tamar y ...un montón de gente junto a beta Garry. En esta tercera temporada de Úscar Música... ...han pasado un montón de gente para... ...pues compartir con nosotros para presentar el disco Espíritu de contradicción, Essem Balea, Erabe, Ibakucha, La sonrisa metálica, La dislau melancolía, Na iría, Puro relajo, Sucubo y Sea más. Esas fueron las eh, personas, los grupos que se pasaron por aquí por Euska al música para presentarnos eh, dicho álbum y el día 21 de noviembre del 2013, como te comentaba al comienzo de este repaso a la tercera temporada, hicimos ese especial de barricada con motivo de los conciertos de despedida en el pabellón Araitasuna de Iruña, un repaso de 90 minutos en los cuales pues repasábamos Toda la trayectoria musical eh, de esta banda de la chantrea Y vamos a ir terminando lo que es esta tercera temporada de Euskal Música Del 12 de septiembre del 2013 al 26 de junio del 2014 Con el nuevo horario en el que el cual estamos ahora Cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde Y lo vamos a hacer con una banda ya reconocida por todos Nos vamos a ir hasta Lecumberri, nos vamos a ir con berry Berricharrak Nos vamos a ir con el álbum Aria Y nos vamos a quedar con los temas Numbestela y Arra like this. Noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y, sobre todo, música. Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música, en Berriozar y Ratia, 100.8 FM y en Busquiplaza.net. Ah, y síguenos en Twitter, arroba euskalmusica, barra baja IR. Nos metemos a hablar ya con lo que es la última temporada de Euskal Música en Berriozar Ratia, esta cuarta temporada que estamos inmersos en ella hoy jueves 12 de marzo del 2014 si nos escuchas en riguroso directo en este programa especial que estamos ofreciéndote de 6 a 9 de la tarde fin de semana nuevamente contigo para recordártelo para que lo vuelvas a disfrutar también de 6 a 9 de la tarde y también comentarte que lo puedes seguir a través de facebook en facebook.com barra eusicalmusica berriozar y ratia al facebook del programa en el cual te vas a poder encontrar noticias eh, agenda de conciertos algún que otro videoclip y por supuesto todo todo lo referente a la música local a ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...como también te pudiste encontrar esa foto con ese lote de CDs con esos dos lotes de CDs que vamos a sortear al final del programa y que hay que dar las gracias a Skerry Casco a toda la gente pues que nos eh, dio a me gusta a esa foto para participar en ese pues lote de CDs que vamos a sortear en este programa especial 150 de Euskal Música en Berriozar y Ratia, lo dicho estamos inmersos en esta cuarta temporada que comenzó el 18 de septiembre del 2014 y en la cual pues ha sonado pues eh, temas divertidos como por ejemplo el de Se Satek. ya sabes que Ha sacado su tercer disco de estudio Y hay que comentar que la banda pues Satec ha sacado el doctorado en Pachanga, este nuevo disco se ha elaborado Con mucho mimo durante todo el 2013 Preparándolo en el local de ensayo Y grabado en los estudios Y Gain y Neurótica de la mano De Arich y Michael Hay que comentar también que la banda actualmente En este tercer trabajo la componen Bierbu, Yulen, Unai Boli, Antón Manex, Mikkel Y Javi, un álbum autoproductivo conocido por ellos mismos, en el cua te puedes encontrar 12 canciones, de las cuales te vamos a extraer los temas Colorea Kendu y Argisaria dentro del álbum Ibuprofeno. Así comenzamos el repaso a la última temporada hasta la fecha de Euskal Musika en Berriozar y Ratian. xarreran tabako makinaren ondoan lagun batekin izketan tu alzin en nint kontatu eta etan ikbat lagun dota zuran A bestia! Lenawash comopiva ten, et dixe te gusten. Jo la quere. Luria s'ha dit que toca, fecha sense Potik egitzen burua alquimista ferren metico formula vengo le eginda burua meti despotismo ilustratua luzaro lotxagabe, y argüia señala ten etañoso axuen beatsabegera ten Biodispentsa, agortzen ari da, lotantzeu denak giratzarrizoaz, platoninko batik egin dira, itzalei begiratzeu dela hoartutam. Bitez ez duen, norabide honetan, burratx bakoitzak borroka, berri batzakar. Alkimistazaren betiko formulan, ongiet horriak errealitateran, ongiet horriak nubakietaran. Polizia sikarioak diren honetara, regimenak bizirauten duen bitartean. Guztaroan du lotzagabe, ilakia zeinaren. Ahí están sonando los de los temas incluidos en lo que es el último trabajo hasta la fecha para esta banda, para Shatek, el álbum Ibu profeno los temas colorea que tú puesto que estamos escuchando el decimoprimer corte del álbum Argisaría. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música en este programa especial, 150 programas de Euskal Música en Berrio Zabirratia, como puedes comprobar en un horario especial, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y nos vamos ahora con live García de Cortazar, que comenzó su recorrido en la banda gasteistarra New Bad, ha tocado pues con Sorkun y Econ y forma parte de Isaki Gardenac. Llegó el momento de que todas las composiciones que forman el disco, pues fueran trabajadas como banda, para lo cual live contó con músicos gasteistarras con gran experiencia, a Chus, por ejemplo, de Nubat y Sorkun, al bajo Chus Villa Villalabaitia, de Sam Ol Oe, a la guitarra, y en eco de Arza, de Naut y Trumbo, a la batería. Después de desarrollar las canciones, en el local decidieron entrar al estudio de Bomberenea para grabar las 11 canciones que contienen este álbum. El álbum se hace llamar Y Sladi And Ya, ella se hace llamar Live, ahora va en solitario. Y lo que vamos a escuchar, los temas Negu Belcha y Naigabe, dos de los temas que sonaron, por supuesto, en esta cuarta temporada de Euskal Música. Y por supuesto, que sonarán, porque aún no hemos terminado la cuarta temporada de Euskal Música, que lo haremos a finales del mes de junio. Proyecto musical de Ibe García de cortázar que como te comentaba anteriormente, ha estado en la banda gastista Renewsbat y ha tocado con Sorkun y Econ y forma actualmente parte de la banda Isaki Gardenac. Ha decidido sacar pues unos cuantos temas ¿eh? al mercado musical con la compañía de Achus, con la compañía de Chusebía a la beidia y de Eneko de Arza a la batería. Parece que le ha ido bastante bien y es Ladian Díaz, el álbum. Ahí están los demás titulados eh, más concretamente de Negubelcha, puesto que estamos escuchando Negabe, décimo corte del álbum. Hay que comentar que también en esta cuarta temporada de Euskal Música en Berrioza y Ratia también han pasado gente pues para presentar sus discos Por ahora han pasado por el programa de Busca de Música o a través del hilo telefónico eh, las formaciones Alchatou, Sartacocá, Insonio Crónico, Lurra, Escian, Esquean Cristo, Perro Kinky, Entre Rejas y sky Skyketan. Ya nos quedan unos meses hasta finalizar esta cuarta temporada que lo haremos supuestamente el último jueves del mes. De junio Una cuarta temporada que comenzábamos el 18 de septiembre del 2014 con el mismo horario que la temporada anterior de 6 a 7 y media de la tarde. Y después de comentarte los grupos que han pasado por el programa Euskal Música durante estos eh, primeros meses de esta cuarta temporada de Euskal Música o lo han hecho vía telefónica, nos vamos a hablar con Doctor Deseo, una banda legendaria, ya digámoslo así, en el panorama de Euskal Herria, ya que nacieron en Bilbo en 1986. Actualmente han editado un álbum titulado Busco en tus labios lo mejor del deseo, un álbum que incluye tres temas nuevos en, digámoslo así, este recopilatorio el libro CDT. Y DVD. En la historia de Doctor Deseo pues todo empezó con la canción Busco en tus labios, con el que ganó un concurso Y ahora todo sigue con un nuevo Busco en tus labios intenso y rockero El segundo de los nuevos temas, equivocarse hasta acertar, es el que más se acerca al Doctor Deseo de siempre Y la tercera canción, aunque aún siga siendo de noche, se sumerge en marismas psicodélicas resumando sonidos, claseros y de pistas de baile Esos son los eh, tres temas nuevos que se incluyen dentro de este recopilatorio libro de UVD VD y CD de Doctor Deseo de ese álbum te vamos a destacar los temas Cuánto frío hace en Saturno y el clásico clásico por Antonomasia de la fan, de la banda Bilvaina Doctor Deseo el tema Corazón de Tango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 y sé, déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti y terminaremos bailando, soñando en algún bar. Estoy a tu lado, blò! Sonando dos de los temas incluidos en lo que es el último trabajo discográfico para esta formación Para Doctor Deseo, Francis y toda su gente En este álbum Busco en tus labios lo mejor del Deseo Álbum en directo, CD, DVD, más libro Con dos de los temas clásicos de esta banda Cuánto frío hace en Saturno y Corazón de tango Y vamos a poner ya lo que es el punto y final al programa de hoy de Euskal Música, este programa especial, 150 programas, hemos estado contigo desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche compartiendo contigo las cuatro temporadas de Euskal Música. La primera temporada comenzábamos el 8 de septiembre del 2011, de 7 a 9 de la tarde, 2 horas, hasta el 5 de julio del 2012. La segunda temporada la comenzábamos el 20 de septiembre del 2012 y la concluíamos el 21. 27 de junio del 2013 y ya la tercera temporada con nuevo horario de 6 a 7 y media de la tarde la comenzamos el 12 de septiembre del 2013 y la concluyamos el 26 de junio del 2014 y esta cuarta temporada la hemos comenzado el 18 de septiembre del 2014 y la concluiremos a finales del mes de junio de este año 2015. Programas especiales, el Ator Rock, el Berrogai Minutu Rock, el Nafarrón y es, y por supuesto ese programa especial dedicado a la barricada con motivo de su despedida el 23 de noviembre en el pabellón Anaitasuna de Iruña ese programa especial que realizamos de 6 a 7 y media de la tarde repasando todos los discos, toda su trayectoria musical, han sido 150 programas, ha pasado mucha gente, han sido un montón de grupos los que han pasado por el programa Euskal Música, han sido un montón de discos los que nos han llegado de las casas discográficas y lo he dicho... Que es que Ricasco, por supuesto, muchísimas Gracias a toda la gente que nos sintoniza A través del 100.8 de la FM A toda la gente que nos sintoniza a través de Gusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio Y por supuesto a toda la gente Que escucha el programa y se informa A través de facebook.com Barra Euskalmusica Berriozar Irratia, y gracias a ese facebook Al facebook del programa mmm, De música facebook.com Barra Euskalmusica facebook Berriozar Irratia Hemos realizado ese sorteo Ese sorteo con dos lotes de sedes que bueno sorteamos lo que tenéis que hacer es darle a me gusta a la foto Y entrar en ese sorteo También ha habido mucha gente que no le ha dado Me gusta la foto, pero sí Nos ha mandado mensaje, también ha entrado en el Sorteo, y los ganadores han sido Edu Fernández y Nayara Urtasun, nos pondremos en contacto Pues con esas dos personas Edu Fernández y Nayara Urtasun Para, pues, eh, hacerles Llegar esos lotes de CDs Y vamos a terminar el programa de hoy Este programa especial de Euskal Música Número 150, también con algo Especial, ya que nuestros compañeros, nuestros amigos los berrio berriozartarras bocanada terminan gira del de sino de la herida y lo van a hacer este sábado en la sala Totem de Atarrabia a partir de las 10 de la noche, así que qué mejor que terminar el programa dando gracias, es que ricasco a toda la gente que nos ha sido fiel programa tras programa en estos 150 y por supuesto también como no, dar las gracias a todos los compañeros, compañeras de Berriozar y Ratia, los que han pasado y los que están junto a mí en esta eh, nueva temporada de Berriozar y Ratia. Lo dicho, nos vamos a ir con ellos, nos vamos a ir con Boca, nada, recuerda, este sábado a partir de las 10 de la noche los tenemos en la Sala Totem de Atarrabia cerrando la gira de el sino de la herida, lo van a hacer a lo grande y lo van a hacer junto a la formación de Llamada Casta, así que ya lo sabes Buen rock and roll que vamos a tener Este sábado en la sala Totem Nos quedamos con No me he rendido y Martillos Del cielo de su álbum, el sino de la herida Y lo dicho, la semana que viene Volvemos ya con el programa habitual De 6 a 7 y media de la tarde Es que ricasco, muchas gracias Y hasta la semana que viene, agur ha